Bueno, ahí está la tardesiesta. ¿Cómo nos gusta ¿eh? cómo nos gusta esto que se dé de que va llegando y d e sus señales la primavera? Hay viento como para tirar para arriba, por supuesto, toda esta semana. Es probable que aparezca la lluvia. También se espera para las próximas horas un subidón en la temperatura. Y por supuesto, a pesar de que queremos disfrutar, no podemos dejar de pensar en los problemas. Que nos está acarreando el calentamiento global, el deterioro en el ambiente a lo largo y ancho de nuestro planeta. Y por supuesto, Argentina y nuestras, nuestras regiones,、eh, cada, en cada región, no podemos sentirnos que estamos afuera, que estamos aparte, que estamos lejos de lo que está pasando en otros lados. Se ha venido acercando, por supuesto,、eh, el deterioro del ambiente y el cambio climático a, nuestras, a nuestros hogares y los. Este, Y los cambios que se notan son sumamente preocupantes. Por eso es que en nuestra agenda no desaparece la preocupación por la cuestión ambiental. Y hoy estamos agradeciéndole a s u s a y q u i l a p a n que es representante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas. De la, este, de la hermana provincia de Río Negro, este, que nos atienda y nos dé unos minutos para charlar un momento, unos, un poquito, sobre una denuncia que han presentado a la propia Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático. Buenas tardes, s u y a y Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por comunicarse. Bueno, gracias a vos, Ushay, porque nos das un ratito de, de estas horas de, de tu jornada.、Eh, la verdad es que, por supuesto, siempre hay preocupación、eh, por la cuestión ambiental, pero en, las,、eh, en, la, en la región de, de San Antonio Este, de las Grutas y demás,、eh, desde hace un tiempo empezó a crecer, a aumentar la preocupación por、eh, la realización de obras s Que podrían, que comprometerían definitivamente el, la biodiversidad y el ambiente en general de esa región. ¿Se lo podés contar a la audiencia, Sushai, por favor, en una síntesis? Sí, de, a partir del año pasado que se modifica una ley provincial, la 3308, esto habilita la posibilidad de instalar un oleoducto、eh, que tenga un puerto en la costa del Golfo San Matías. La ley justamente lo que prohi prohibía. Eran las actividades h i d r o c a r b u r í f e r a s en la costa.、Eh, este proyecto, bueno, que en su momento, inclusive cuando pedimos el, hicimos el pedido de inconstitucionalidad de la modificación de la ley, la justicia lo que nos responde es que el proyecto no existía. Entonces, que no había riesgo de lesión de derechos, ¿por qué no, no existía? Y en realidad el proyecto existió porque la modificación de la ley se hizo específicamente para este proyecto. Es el proyecto Bacamorta Sur. Es el que va a unir Vaca Muerta provincia de Neuquén, extracción de, de hidrocarburo.、Eh, va a cruzar toda la provincia de Río Negro con un ducto de transporte. Va a haber almacenamiento, acopio en costa y carga un puerto petrolero instalado en, adentro en una p l a t a f o r m adentro del mar. Y esto va a permitir que se carguen buques para exportar el crudo. Todo este recorrido obviamente、eh, tiene un impacto en términos ambientales.、Eh, Por más que la gente se imagine de que、eh, enterrar un caño, digamos, así en, en, una, en una interpretación muy salvaje, muy, muy extrema,、eh, poner un caño en la tierra no tiene modificación, hay una alteración permanente del ecosistema. Y、eh, este bueno, va a instalar, va a tener la, el punto final en el puerto.、Eh, esto va a producir una actividad hidrocarburífera que genera un escurrimiento, genera sedimentos de hidrocarburos en mar. Esto, bueno, obviamente pone en peligro todo el ecosistema marino, no solamente en, en Punta Colorada, que es Sierra Grande, sino que en todo el Golfo San Matías, porque hay corrientes marinas que hacen un movimiento de sur-norte, es decir,、eh, Sierra Grande está al sur de, de las grutas. Esto podría mover, hacer un desplazamiento de, este, de esta contaminación, de estos sedimentos,、eh, para el norte del Golfo San Matías, es decir, toda la costa, incluida Vietma, la ciudad de Vietma, más al norte de nosotros. Y hay otra corriente marina que hace un movimiento de、eh, norte-sur, que sería lo que haría el desplazamiento a la provincia de Chubut. Entonces, en este proyecto están involucrados por contaminación、eh, en términos de, de hidrocarburos la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro y la provincia de Chubut. Neuquén, porque tiene que subir la cantidad de volumen de extracción.、Eh, el proyecto plantea un aumento de un 2,5% del volumen de extracción. Eso implica muchos más pozos en la zona de Neuquén,、eh, que van a, van a, obviamente se van a incrementar a los que actualmente tienen y seguramente van a sumar algunos más en la zona del Alto Valle del Río Negro. Así que el impacto es sumamente importante. Sabemos los sismos que, que, que hay constantemente en la zona de, de extracción hidrocarburífera y esto, por ejemplo, es muy llamativo que en el estudio de impacto ambiental de la provincia de Neuquén, el que se llevó adelante en la ciudad de Añelo, No hay estudio de sismicidad realizado.、Eh, lo otro es que, bueno, los tres estudios de impacto ambiental que tienen este proyecto es un único proyecto con tres estudios segmentados. Eso nosotros decimos, bueno, es una cuestión de imaginarse, por ejemplo, un proyecto de una construcción de casa. No es que voy a analizar las bases por un lado, el techo por el otro y la, la mampostería por el otro. Es como que tiene que haber un estudio integral porque es un único proyecto. Entonces, ante eso nos llaman, nos generó muchas dudas cuando empezamos a leerlos. Porque hay como abordajes de análisis distintos. Entonces nos preocupa qué hay detrás de esta segmentación, qué hay detrás de, de este análisis que esconde un aspecto, porque en un lugar es, es importante resaltarlo y en el otro no. ¿Qué quiere decir que en un lugar impacta más que en otro? Digamos, todas estas dudas nos hicieron、eh, pensar de que, bueno, que había que participar de la audiencia pública el 17 de agosto en la ciudad de Sierra Grande.、Eh, concurrimos. Eh, a la gran mayoría de las personas que estábamos inscritas para、um, hacer uso de la palabra no se nos permitió el ingreso.、Eh, sufrimos agresiones de parte de los empleados municipales de s i e r r a Grande y de un funcionario municipal que se llama Cleman y de la, una patota de la u o c r a que llegó a posterioridad de que el, del arribo nuestro. Entonces, esto hizo que nosotros、eh, dialogáramos con la, la autoridad de la audiencia pública, que es i n a Migani, la secretaria de Ambiente de. Y cambio climático de la provincia de Río Negro, ella vio de primera mano que no dejaban ingresar la gente, vio de primera mano la agresión que sufrían las personas que estaban afuera de la audiencia pública, nuestros vecinos,、eh, y no tomó c a r t a s en el asunto. Así que esperamos un tiempo prudencial, esperando a ver si había algún fiscal que se hiciera eco de esta, de esta irregularidad, porque en realidad la ley es clara y estipula que la audiencia pública es de, de acceso al público. Y que、eh, todos tenemos derecho a participar y hay que cumplimentar inscripciones y ese tipo de cosas que nosotros las hicimos en tiempo y forma, y sin embargo se nos impidió ese ejercicio. Entonces, antes de eso, denunciamos penalmente a la secretaria de Ambiente, la señora Dina Migani, por incumplimiento de deberes de funcionario público, por justamente no cumplir la función que la ley define y encuadra en términos de las audiencias públicas. Y ella personalmente es la persona denunciada porque es la, la autoridad de la audiencia pública también designada formalmente en todos los trámites administrativos. Muy bien. Así que bueno, ese ha sido el devenir de este último tiempo. Bueno, la、Hola. verdad es que es este, difícil de entender cómo la señora Migani este, no tenía ninguna explicación para、eh, justamente que no hayan.、Eh, para, para, Enfatizar, digamos, que este, no se les permitiera participar de la audiencia pública, sobre todo llama la atención porque esa audiencia. Pública. Y, y como bien decís, Suyai, que estaba entre las preguntas que tenía para hacerte, ustedes habían hecho todos los trámites que son requisitos para participar de la audiencia. Hay una instancia legal también para, para ver si se puede dar por caída,、eh, por caída, digo, la audiencia o los resultados de esta audiencia,、eh, dado que al no estar ustedes presentes con vecinas y vecinos, este, hay una, un cierto aire de i n v a l i d e n De lo, que, de lo que así se trató, ¿no? Sí, nosotros, bueno, digamos que son secuencias, ¿no? La denuncia penal fue una instancia, vuelvo a repetir, nosotros pensamos de que algún fiscal iba a actuar de oficio ante esta irregularidad. A 40 años de la democracia, nos parece que es imposible imaginarse que cercenemos los espacios de participación teniendo acuerdos internacionales vigentes como el acuerdo de Escazú. Cuestiones que adhieren nuestro, nuestros gobiernos nacionales y provinciales indirectamente, pero estas cuestiones nos parecen que、eh, realmente este, se tornan como mucho más oscuras. Entonces, ante esto, lo que nosotros hicimos fue p r e s e n t a m o s la denuncia penal, pero a su vez, desde que nos retiramos de la audiencia pública, porque en mi caso yo sí me inscribí, yo sí pude ingresar después de pelear mucho、eh, en el ingreso, nos habilitaron 10 personas para entrar. De las 10 pudimos entrar, 6 personas que éramos por el no y 4 por el sí. Obviamente que el vecino común、eh, se preguntará por qué no permanecimos. La realidad es que、eh, afuera estaban nuestros vecinos, nuestros compañeros de, de asambleas. En el caso personal mío estaba mi hija menor también en, el, en la parte de afuera de la, de la audiencia. Y cuando empezaron los forcejeos, los muchachos de, de, de la UOCRA venían muy exaltados, bastante violentos ellos. Y nosotros, yo tenía el número 112 para desarrollar. La audiencia no había comenzado. Yo calculé, digo, seis horas en esa situación de, de riesgo、Sostenible. afuera, eh, eh, insostenible, impensado de que para que yo pudiera、eh, manifestar mi oposición al proyecto hubiera el riesgo de vida, porque yo considero que había riesgo de vida de las personas que iban a permanecer afuera. Entonces, ante eso, lo que tomamos, la, la decisión que tomamos, el grupo que estábamos adentro, fue retirarnos de la audiencia y queríamos explicar por qué nos retirábamos. Yo solicité a las personas que estaban ahí hablar con Migani, Migani no quería acercarse, solicité un micrófono para poder explicar en qué situación estábamos y por qué nos retirábamos, no se nos permitió. Y ahí una de las compañeras nuestras de, de la Asamblea de la Tierra y el Agua, por la Tierra y el Agua de las Grutas, a viva voz empezó a decir que era una farsa la audiencia pública, que no nos permitía n el ingreso, que no, nos acallaban. Eh, y fue la reacción de Migani: fue seguridad, retírenla.、Eh, ante eso, yo, cuando ella se acerca、eh, al borde del escenario, puedo dialogar en, un, en breve con ella, una, una, una charla muy corta, en la que ella agarra el micrófono y dice que va a salir afuera, va, va, va a ir al lugar de, de acceso y va a resolver lo que está pasando. Así que, bueno, cuando ella baja del escenario, dialogamos. Nosotros hicimos presentaciones anteriores a la audiencia pública. Pidiendo garantías, solicitando garantías de resguardo. Esto se hizo a través del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de la provincia de la ciudad de Vietnam.、Eh, se, se cursó a la Secretaría de Ambiente y se cruz, cursó también a la Jefatura de Policía. El obispo Esteban l a x a g u e yo integro el equipo de Pastoral Social, así que nosotros es un trabajo que hacemos desde la Iglesia, la defensa de la Casa Común.、Eh, el, el, el padre Esteban、eh, se comunicó con la, la gobernadora. A través de una nota,、eh, tuvo un diálogo con la secretaria de la gobernadora que también garantizó que se iba a tener este cuidado en términos de garantizar la participación y el resguardo físico de las personas. Ninguna de las dos cosas acontecieron y esta es una realidad. Nosotros suponíamos que con, esa, con este tipo de, de, de diálogo y de cercanía iban a ser tenidos en cuenta algún tipo de seguridad. De hecho, Migani, lo que a mí me dijo, dice yo, moví a la policía provincial y al COEP. Eh, dice, los tengo acá, pero sí, la realidad era que ellos no actuaban, porque si vos ves una persona exaltada, inclusive en la vía pública, la, la, las fuerzas públicas de seguridad automáticamente, automáticamente median con esa persona para que baje los decibeles o la retiran del lugar. Esto no pasó en la audiencia pública, nosotros sufrimos empujones, obviamente nosotros no respondimos a las agresiones, y esto yo creo que es re importante que plantearlo desde ese lugar, porque nosotros no somos violentos. Por más que quieran hacernos eh, eh, generar un enemigo interno a partir de los movimientos ambientales, nosotros estamos convencidos que el diálogo y, y la cuestión de, de trabajar en un ámbito de, de paz, de diálogo y de camino común es necesario. Nuestra sociedad está viciada de violencia y de cuestiones que solamente nos alejan、eh, al sentir de las personas y nos, nos, nos ponen en una, en una situación en la que. Realmente es insostenible la vida en sociedad. Entonces, ante eso, llamamos a la reflexión a la, a la sociedad, a las comunidades, de que mediemos, en, en, también levantemos la voz, por más que s i n t a m o s que no somos las personas que fueron violentadas en estos hechos, porque siempre nos pasa lo mismo: le toca a un grupo, pero después le va a tocar a otro y después va a ser tan naturalizado que vamos a tener este funcionamiento como sociedad y no está bueno. No está bueno、Así、que, bueno, que se. Perdón, perdón, s u s a y no te quería interrumpir. No está bueno que no, no, no. se deterioren los mecanismos democráticos de participación de la ciudadanía. Eso, definitivamente, este, hace ver también que el proyecto no carece por ahora, por, al menos de este, licencia social en ese lugar de nuestro país que es tan bello y al que queremos tanto. Y por supuesto, lo vamos a seguir al tema, s u s a y Te estamos sumamente agradecidos por este rato. Nos interesa muchísimo lo que está pasando, tanto por esta cuestión. Del derecho a la participación de las vecinas y les, ve, les vecines en general de Río Negro este, en las audiencias públicas, como por la posibilidad de que haya un deterioro en el ambiente que sería evitable, sobre todo porque hay un choque con los intereses del mundo del laburo. ¿Quién no quiere que, llegue, que haya laburo en su lugar de la Argentina? ¿Quién no quiere que haya desarrollo y demás? Pero la verdad es que se espera que、eh, los emprendimientos que lleguen. A nuestras tierras, a nuestros lugares, u s h a y tengan todo lo que tienen que tener técnicamente para garantizarnos el, el cuidado del ambiente.、Eh, te estamos sí, muy agradecidos, Sushay,、sí, sí. tenés el micrófono a disposición. Sí, por ahí en la cuestión puntual de, de la generación de trabajo, nosotros、eh, eso lo estamos aclarando, que yo creo que hay una clara intencionalidad de no dejarnos hablar en estos espacios. Porque cuando uno habla de la generación de trabajo, hay una generación en este proyecto de mano de obra temporaria para instalar la infraestructura. Eso tiene un desarrollo de tres años en distintas etapas, así que no va a ser la cantidad de gente permanente, va a ir rotándose y seguramente en la especificidad de la, de la, del trabajo técnico no van a ser los mismos trabajadores los que permanezcan durante los tres años. Eso por un lado. Por otro lado, Hay una, un porcentaje de mano de obra que tiene que ver con la, la producción, con la industria petrolera. Nosotros también sabemos que esa mano de obra、eh, no, está for, no está formada en la zona. Entonces, los vecinos de Sierra Grande, y con dolor lo digo, no van a ser los beneficiados con las fuentes de trabajo que proclaman. Entonces, esto también es una discusión profunda. Nosotros queremos que Sierra Grande deje de ser un territorio de sacrificio, que Sierra Grande tenga fuentes de trabajo genuinas. Sustentables, reciclables, pensadas realmente desde la, lo comunitario para darle la envergadura a Sierra Grande, porque Sierra Grande tiene la triste historia que arrancó con Ipasán, con una monoproducción, y hoy se encuentra con que cada vez que hay un, pensado un territorio de sacrificio con un extractivismo、eh, terrible, es Sierra Grande el lugar elegido. Y, lo, y pasó eso con la planta nuclear, pasa con hidrógeno verde, pasa con、eh, el oleoducto. Entonces, Lamentablemente, y esto lo decimos y lo denunciamos, hay gobiernos nacionales, hay gobiernos provinciales y hay intendencias que son responsables de la historia de Sierra Grande y la falta de trabajo genuino para nuestro, nuestros vecinos de Sierra Grande. Entonces, ante eso, la solidaridad con ellos, porque estamos dispuestos a hacer un trabajo en conjunto, a buscar fuentes de trabajo para, para el pueblo de Sierra Grande y que no lo sacrifiquen. Porque hoy ese trabajo. No es para ellos, esos dólares que van a entrar es mentira, es ficticio, porque el dólar que entra es dólar que sale. Entonces, automáticamente, esa, esa, esa economía que se piensa inyectada y activada a través del, de la exportación de crudo, tenemos que decirles que es una gran mentira. Y solamente hay que tener un rato para poderlo charlar, dialogarlo. El vecino común lo entiende y automáticamente deja de adherir a este proyecto. Por eso nos silencian. Muy bien. s u s a y clarísima. Muchas gracias.、Eh. Que tengas buena jornada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. s u s h a y Quilapán, de la.